No Haupa, gente, bueno, beste bultzakako zei batean, haupa, Carlos. Haupa, hi. Eta Maria, hor, eh, makinetan. Haupa. Ba, gaur, beste bi elkarrezketa ingo ditugu. Lehenik eta behin, emantja erekin egongo gara, emantja da, Antimperialist network maten dauen eh, kide bat. E, benetan, ba, bera erekin solasian egonginen eta kontu interesgarriak eh, irten ziren, bera, eh, komunista bada, eta, eta bueno, gomidatzen zaitxustegoen zutera eta ondoren ba gara e, urriak 12 auziperatuko taldeekin. igasko urriak 12an gasteizen gertatu ziren gertakerrien arira ba bueno eh burgorajoa elkartasuna eta errepresioan kontrako ba ba hitzak Eta, bueno, el represiva tal es una landuco dichugunés Estuvimos, Carlos, en Verango este, este fin, de verdad Sí, eso es, la verdad que hemos tenido un mes bastante Mucho ha girado en torno a la represión eh, sí. Ya no solo Lo que comentas del 12 de octubre La noticia que, que hemos visto De Gasteiz, que ahora Les entrevistamos a continuación Vemos que es que ha sido un mes potente En cuanto a la, la represión sobre los, los Represaliados en Gasteiz, lo de Palestina eh, Todo bueno se ha puesto en marchacha diferentes medidas la represión sigue el fascismo sigue avanzando y en esa línea pues sí como eh, la gente de verando engo de los imputados de longguitori hicieron un acto este fin de semana la verdad que bueno estuvimos ahí la verdad que bastante digno la, la, la manifa bastante digna recorrió el pueblo sí, fue, fue, fue un día completo no sí eh, sí comida mani y, y luego y luego concierto ahorita ¿no? primero o sea ahí se arrancó una concentra bueno una una manfa así recorriendo el pueblo Y al llegar a, a donde se hizo el acto, un acto bastante emotivo también, y eso, la verdad. Y, y luego se pas se pasó a, al frontón, donde había la comida popular. Mucha gente, no sé, puede ser 100 personas o más, yo creo. O sea, bien, la verdad que... Tienen el apoyo que se merecen, porque se merecen ellos y más. Yo que hay que seguir apoyando a la gente de Berango, a la gente de los reivindicar imputados. reivindicar la lucha política. Reivindicar eh, eh, los eh, onguitorris, reivindicar eh. los derechos políticos, reivindicar la amnistía siempre. Entonces vamos a estar siempre con ellos, con ellos y cualquiera de los que luchen. Invitamos, como siempre, a seguirlos. Y en esa misma línea también, pues el viernes este 16 tuvimos y montamos un acto contra la represión en Bilbi, en la Kultur, en la que, bueno, pues contamos con su de anti Front, eh, en este caso anti Front París, pero bueno, ella es turca, eh, vino a hablarnos del cómo se encuentran los comunistas y los antifascistas en las prisiones de Turquía, sobre todo los módulos S, R y Y, con las torturas diarias que padecen, los padecimientos como las confrontan con las huelgas de hambre muy largas, precisamente su compañero lleva 300 y muchos días es verdad que las hacen un poco, digamos, distintas para hacerlas más largas, con azúcar, etcétera pero uf, igual de mortales, y igual de peligrosas y bueno, ahí ponen el cuerpo y es lo que siempre decimos, joder, que incluso esos luchadores que le han dado todos tengan que sí, seguir sí, poniendo sí, sí, el de, cuerpo es ellos de herramienta de lucha, de claro. la cárcel, eh, pero, pero pero brutal sí, claro, sí, o sea, sí. tenemos, tenían que ser las calles las que estén ardiendo Teníamos que ser la gente en la calle los que estén diciendo... Y entonces, que tengan que ser los que han dado todo. La famosa frase, si todos hiciéramos un poco de uno, tendrían sí. que hacerlo todo. O sea, después de que han dado todo, tienen que seguir poniendo el cuerpo hasta el exterminio físico en la calle. Pues, hombre, tenemos que replantarnos si a lo mejor no son las calles las que tienen que haber y no la, los cuerpos de los de los camaradas en las prisiones. Sí, además, situaciones muy duras en, de incomunicación, de de, de, de a ver de trato... Eh... Sí. Muy vejatorio y, y sí. esto. Yo creo que y, si, hay un, es, es, si hay un Estado más fascista que el español en, en Europa wow, turco, es, sin, es sin duda tío. Turquía, sí, sí, o sea... Mm. Y bueno y también pues una compañera de tin con estuvo eh, contando la situación de los presos políticos vascos eh, las cárceles acá el nuevo la nueva época digamos tras los acercamientos y las nuevas condiciones y bueno y manteniendo igual la dignidad de los que no han firmado de los que no han pasado por el aro de los que siguen manteniendo Pues eso, su política y su dignidad dentro y desde aquí igual le seguimos apoyando, son nuestros presos políticos y, y agurre con ellos. Sí, ha lo dicho, reivindicar la lucha política, la amnistía. Mm -hmm. Así que bueno, pues ahí ha estado girando más o menos un poco las actividades, sí, han girado mucho en torno a la, a la represión, yo creo, así que bueno, pues a lo mejor sin más, pasamos, pasamos a, ver dice con... a ver qué se cuenta Alemania. Larrogeita mazazpi irratiak amar urte bete ditu. Askos gehiago betetzeko, sartu larrogeita mazazpi irratia.info eta izan zaitez irratikide. Larrogeita mazazpi irratia, amet egiten duen irratia. Bueno, pues ahora, como hemos comentado antes, tenemos una entrevista a Nemanja, un buen amigo, eh, un buen camarada y, aparte, fundador de Anti-Imperialist Network. Onguietorri, Nemanja. Mille Esquer, eh, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Claro, no podemos dejar esta oportunidad de que pasabas por Euskal Herria, pasabas por Bilbo y, aparte, de ir a venir a darte un abrazo, traerte a la radio y que nos hablas es un poquito. Aquí todo el mundo acaba pasando por, por la sede. Sí... Así que bueno, pues yo que sé, lo primero yo creo para la gente que nos conoce, cuéntanos un poco el proyecto Antimpea Link Network, cómo funcionáis, de qué trata, lo primero para situar un poco a, a los oyentes que nos conozcan. Claro, eh, bueno, voy a empezar con un poco de historia, más que nada porque va a explicar mejor el tema porque se iba desarrollando de manera bastante espontánea y sin una mayor planificación. Es decir, eh, todo nace... Eh, Eh, fruto de contacto con la Torki Lawesen, eh, a lo mejor más adelante explicamos quién <coughs> quién es el, el señor, eh, pero decir que eh, él escribió en su momento un, un libro en danés eh, sobre sobre imperialismo y antiimperialismo eh, y yo participé en, en, en, en crowdfunding, simplemente ahí doné dinero porque quería el libro. Eh, él cuando Uh, se tradujo, me envió una copia con su dirección de correo, le, me puse en contacto con él, empezamos a charlar <coughs> y uh, resulta que tenía unos uno cuantos documentos de Arguir y uh, mm. luego hablamos sí. sobre quién es, pero uh, resulta que <coughs> los documentos que tenía él no, no se encontraban y eran inéditos ¿no? claro, que no se encontraban en ningún sitio en internet, y digo, wow ¡oh! Venga, vamos a montar una página web y simplemente para que los documentos estén ahí disponible de todos. Él no estaba muy encantado con la idea de participar así de manera activa, pero me dijo, mira, quiero que te mando los documentos, tú haz lo que quieras. Y sí. así nace anti Network. ¿Por qué Anti-Implaced Network? pues sabía que el nombre de la página tiene que contener antiimperialismo de alguna manera, claro. pero todos los demás estaban pillados. Yeah. Antiimperialismo, anti no sé qué, no sé cuántos, y claro, los dominios, org, com, claro, no voy a poner com, desde luego. Claro. Net es lo que estaba disponible, pues antiimperialismo network. Right. Sonaba bien y así nace el proyecto. Y luego, uh, la evolución uh, iba uh, en la dirección de publicar documentos relacionados, es decir, Siguiendo la colaboración con Torque, le escribía sus artículos, lo publicaba. Y de ahí, eh, a la medida que captaba la um, atención de gente, eh, pues nacía como una, una comunidad de gente que opinaba más o menos lo mismo. Y entonces esta parte de network, la red, eh, tenía un poco más de, de lógica, es decir, como una red de antiimperialistas mm -hmm. Y pues esto es así, empieza como, digamos, una manera de juntar el mundo académico con mundo activista en el ámbito antiimperialista. Claro. Es decir, actualizar un poco la teoría y ponerla en práctica. Es como, digamos, lo más cercano sería un think tank en sentido sí. <ríe> burgués. ¿eh? Sí, que en el principio fue como darle voz a todas, recogerlas y darle voz, y en torno a eso fuisteis juntando, juntando, y se creó esa red de difusión en torno a, a darle esa difusión a Torkil y demás, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto es a, a la vez que captaba la atención de activistas, también del eh, de mundo académico, porque hay, de hecho, no muchos académicos, pero eh suficiente que contribuyen a este desarrollo teórico, mm. pero que no tienen tanto contacto con el mundo activista. Y entonces esto fue como una manera, vamos a ver si si se puede uh, aplicar. Uh, en paralelo, um, nace un grupo de uh, activistas en Estados Unidos, que se, en aquel entonces se llama El Cadre, o The Cadre, y um, que intentaba un poco aplicar si ¿no? sí, estos temas más o menos en el ámbito de solidaridad internacional con el sur global con tercer mundo y tal y uh, después de bueno una colaboración con ellos ellos uh, vinieron proponiendo vengan eh, que, que dice si nos juntamos digamos cambiamos el nombre y nos convertimos en anti place network de Estados Unidos como América, América del Norte en particular. Digo, <coughs> bien, y así, uh, aparte de actividad puramente uh, teórica, uh, empieza y parte práctica. Ellos, los chavales ahí, uh, de manera activa, uh, tienen uh, crowdfundings para distintos proyectos en, uh -huh. uh, en África. De hecho, ahí financiaron una uh, escuela política uh, marxista-leninista La verdad uh -huh. que me flipa, perdón que se interrumpa, ese desarrollo en Estados Unidos en donde que parece que es el verdadero infierno, bueno, pues uh -huh. tiene que ser el infierno en vida, de verdad, para los verdaderos militantes marxistas-leninistas, ¿no? Ese desarrollo en, en Estados el Unidos, que es el en el corazón, corazón de la bestia, de la bestia total, ¿sí? o sea que... De... Claro, pero hay también... hay que tener en cuenta una cosa, que es, eh, es el país que eh, tiene mucho dinero, uh -huh. que tiene mucha gente que tiene dinero y... Uh, ese ese método de crowdfunding funciona bastante bien claro. y entonces para ellos juntar tres o cinco mil dólares tampoco es una ya. una gran cosa sí, claro, la gente aporta en la medida de que ve sus puntos débiles y puntos fuertes y bueno ahí es una fortaleza claro digamos que no es un tipo de activismo muy militante, mm. muy, digamos, cañero, porque... Vale. Es... Ya, pero allí pero allí no hace falta que sea mucho para que... Bueno, también no vamos a hablar de democracia en el Estado español, pero no. pero allí, te como te pillen también... No, no, claro, desde luego. Mm. De hecho, es eh, buen ejemplo de eso es Palestine Action, claro. que intentaron hacer algo en Estados Unidos y ha sido un sí, fracaso mm. brutal. Mm. Sí, pues continúa, si Sí, sí, sí, que os he cortado, <risa> pero me parecía <risa> flipante el tema. Sí, sí, sí, de, de hecho, no, es, y... Um, aparte de aparte de eso, sí, eh, los, los chicos contribuyen ahí de manera, uh, pues, un poco inspir, inspirada con, uh, bueno, a, a base de actividad de los daneses en los años 70, uh -huh. uh, Torke la Sí, siguiendo el ejemplo, se suyó. <coughs> Práctico que llevó a cabo el mismo Torquil, no, me, no tan práctico porque Torquil llegó ahí a atracar claro. bancos y de todo, pero por lo menos siguiendo esa línea de hacer expropiación o recuperación de dinero, o sea con un crowdfunding, Torquil hacía base de atracos, pero ese dinero mantenerlo en la lucha de apoyo bueno, al sur atracos, global... Atracos, pero la gente le daba el dinero. Sí, sí. Así que, claro. Sí, sí. De hecho, los, los daneses tenían parte legal y parte poco legal. Claro. Ah, yo creo que la parte legal es la que tuvo sí. mayor influencia a los gringos. Sí. <risa> y bueno, ¿y en donde más os habéis desarrollado? Yo que son las partes más fuertes, ¿no? La de Estados Unidos y la que tenéis acá, digamos, ¿no? De Anti-Pedaline Network. ¿Hay algunos torcitos donde tenéis desarrollo? Ahora hablaremos de las jornadas que vais a hacer próximamente. Cuéntanos un poco más de dónde se ha expundido esto, hacia dónde... Claro, eh, lo, lo que pasa con... La... <coughs> eh uh, antiphlex network no es una estructura muy muy firme, muy muy definida, es simplemente una digamos una pe pequeña comunidad de gente que eh, colabora, contribuye a la medida que, que, que pueda. Y entonces, eh, claro, en Estados Unidos sí, eh, es pues un grupo un poco más un poco mejor organizado, especialmente por razones prácticas. Eh, pero fuera eh, especialmente en el estado español es pues es un grupo más, más bien mm. informal. Um, en cuanto a las actividades, y sí, aquí tenemos que mencionar otra cosa muy importante. Es como todo nace eh, gracias a, a Torkil y su relación con Arguir manuel Emanuel, eh, muchas de las actividades se enfocan en esa teoría de intercambio desigual mm. uh, de manuel Y... En paralelo uh, se trabajaba en <coughs> el proyecto de digitalización de los uh, de los documentos de uh, en particular gracias a esta comunidad que fundamos hace <coughs> uh, hace unos años uh, establecimos contacto con Claudio Elditsky que fue asistente de Manuel uh, mientras uh, trabajaba como profesor de economía en Francia, ¿no? Uh, Al morir Emanuel le dejó sus archivos y eh, cuando nosotros conseguimos contacto con este eso señor... Esa fue una bola, vaya. Nos contó Joan y demás, andar con esa persona que es la pieza clave de una vez que muere manuel el que su heredero político de su libro. Sea, eso fue un oro para vosotros. Exacto, ¿no? exacto. Lo interesante, Claudio, es chileno. Uh -huh. Obviamente ahí... Facilita el idioma, <ríe> claro. Claro. Yeah. Y él heredó, él heredó la... Uh, sí, todos los archivos y todos los manuscritos, absolutamente todos los ma materiales que tenía Emanuel y eh, claro Claudio no tiene pocos años sabe que <ríe> claro. si le pasa algo sí, a él, que ese lo... legado debe continuar y que claro, que es que los documentos se van a la basura directamente, claro. porque a esto no le interesa a nadie. Mm. Especialmente en hoy en Francia lo que es más, más curioso, porque él durante los últimos eh, 25 años, que En cuanto bueno, si sí, el tiempo que uh, lleva con los, con los documentos intentaba encontrarles una uh, nueva casa pero la gente no le, no le interesaba no le interesaba más que nada porque porquemanuel uh, tenía ideas tan uh, contradictorias no bueno, contradictorias tan polémicas en su momento mm. que no tuvo prácticamente amigos mm. especialmente no políticos ah. Y, y claro, nadie no, nadie quería tratar con eso. Y uh, en, uh, luego empeza, uh, bueno aparecemos nosotros e uh, intentamos seguir un poco el bueno, esfuerzo este. Encontramos, de hecho, uh, uh, dónde alojarlo. Eh, es Instituto de Historia uh, Social en Ámsterdam. Uh -huh. um, y nada, aceptaron y uh, de hecho como para celebrar esto eh, justo ahora en enero, eh, los días 20, 29 y 30. Sí, de unos días. Eso. 29, 30 y 31 eh, de enero, ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, vamos a celebrar una conferencia eh, llamada eh, Economía política del imperialismo dedicada a Emanuel y su trabajo. Uh -huh. um, y de hecho eso debería ser como una parte del esfuerzo de formar una asociación Uh -huh. uh, más bien fundación dedicada a la uh -huh. uh, persona de, de Argiri uh -huh. para preservar su legado y de hecho para fomentar desarrollo teórico de pues, uh, teoría antiimperialista. Uh -huh. Sí, a muy interesante porque, bueno, ya nos habéis hecho llegar, es tanto a nivel eh, intelectuales como a nivel militantes, tiene esas dos ramas el encuentro, porque está muy bien, porque a que se va a hacer un desarrollo teórico con toda la gente, todos los capos, digamos, que desarrollan esta historia, pues ese encuentro entre gente militante de organizaciones que como nosotros ahora hemos nos han influenciado mucho, hemos desarrollado nuestro marxismo en base a ella, pues está muy bien que sea eso, no solo un desarrollo teórico de gente, sino que también un grupo de gente diciendo vamos a llevar esto a la práctica y como llevamos esto en los colectivos y en las organizaciones y los partidos más marxistalinistas, lo aplicamos al día a día, me parece súper interesante. Pues, aparte, creo que en este momento de reflujo histórico Oh, pues puede ser de gran ayuda, la verdad un revest... no solo un revestimiento teórico, sino que pueda dar un poco de cobertura un... que cree una especie de diagnóstico común, pero también que pueda llegar a tener algún sentido práctico entre las esas pequeñas organizaciones disgregadas y un poco en retroceso, todas menos bucha, que estamos ahí avanzando sí. indudablemente <risa> ahora a... a tope, pero bueno eh... sí que es verdad que en el contexto histórico pues, es de reflujo y... y que va a ayudar Sí, pues está todo igual como ya sabemos mucho vosotros, creo que ese proceso de digitalización, traducciones sea, ha sido enorme, enorme, o sea, por, por lo tanto lo agradecemos de primeras todo el mundo yo creo, porque gracias a eso tenemos un montón de datos os curráis aparte mucho las traducciones traducís cosas de que solo está en inglés y que gente que no sabemos nos cuesta un montón en inglés o sea, así que gracias de antemano solamente por ese trabajo y suerte con las jornadas y no sé eh, no sé si son pública bueno, claro, ya prácticamente son dentro de unos días no da tiempo Bueno, vamos a hablar de a nuestro libro porque no Nosotros también de alguna manera vamos a tener presencia, escuchar ¿no? uh -huh. a... Es marxista, leninista, bueno, vamos a hacer nuestra aportación teórica, pues no, ahí la dejamos, ¿no? Sí, bueno, no sabemos eh, al final si entra o no. Bueno, pero bueno, pero la van a tener. O sea, si sí, sí, sí, a, a nivel público por lo menos a compartir entre sus camaradas, sí. o sea, ¿nuestra aportación va a quedar ahí? ¿El sí. ¿El diagnóstico de, que venimos haciendo? De eso, de eso. Este texto que acabamos de poner hace unas semanas encima de la mesa de antipenialismo anti está muy basado en todas estas tesis que creemos que ya son el desarrollo lógico y formal del marxismo y leninismo acoplar a nuevos tiempos. O sea, que no es más, es lo que hemos intentado hacer el texto. Esto es Lenin, esto ya decía Lenin y simplemente se ha recuperado, no es unas teorías nuevas que las contradicen no, no, estas son las mismas teorías la histocracia obrera llamaba a Marx y Engels de todo esto ya hablaba Lenin, ¿no? yo creo que es un poco lo que también puedo intentar ligar de, no están inventando nada nuevo, están desarrollando a Lenin ¿no? más o menos Exacto. de hecho, una uno de los objetivos y de Red y de la conferencia y de prácticamente todo ese esfuerzo es eh, digamos, traducir el idioma académico a el idioma activista, porque, claro, si alguien intenta leer los, eh, pues, justo el libro sobre intercambio desigual de Emanuel, pues es, es, es un infierno. Eh, es un infierno sí, sí, porque... Estamos claros, claro. Porque, claro, es que es, eh, uno tiene que conocer muy bien la economía dura, tiene que conocer economía ricardiana, eh, neoclásica, pues un poco de todo. Y esto solo para empezar a entender lo que está diciendo no. el señor, no solo uh, teoría marxista. Y la contribución de Torquil en su momento fue justo eso. Él publicó un libro que fue como una manera uh, de presentar todas estas ideas, mm. Sí, popularizar el idioma Exacto. un poco al nivel de los obreros y claro. de la gente que lo tiene que entenderlo. Y el trabajo que llevamos nosotros es ir pues aplicando esto a los casos, casos reales, ir explicando cómo lo que está pasando en el mundo pues encaja en, en este marco teórico y cómo se puede explicar, etcétera La conferencia después, pues eh, tiene un poco la misma idea. Los primeros dos días serán... <coughs> puramente académicos, uh, la gente presentaría sus, uh, sus contribuciones ahí dentro de lo que es teoría antiimperialista. Y el tercer día sería el día activista, uh, organizado más en forma de talleres, uh -huh. uh, para que la gente de distintas organizaciones puede compartir su uh, experiencia en la lucha antiimperialista y pues encajarla un poco en, en todo lo que se estaba hablando durante estos tres días. Uh -huh. Sí, la verdad que yo creo que eso, que es que, es una, sobre todo por una frase que has dicho antes, de hace unos años todo esto está Y es que, ¿verdad? Hace unos años todo esto estaba tan debajo de la mesa, que muchas veces hablamos, o sea, de... Incluso con Joan, de... Joder, o sea, ¿cómo no hemos conocido todo esto antes que nos hubiera abierto mucho más la mente en, que nos íbamos siempre, pues eso, a los clásicos cinco puntos de Lenin, de, o sea, al máximo mínimo más clásico? Y, más, y es verdad que hace una apertura a esto dentro del máximo mínimo sin tener que irnos ya ni siquiera hay tenido demasiado tercer mundista solamente sí. esas discover es que es una apertura muy importante que estaba ahí pero que estaba sin traducir y que creo que es el, sí. sobre todo la importancia que habéis tenido de popularizarla en cuanto a idioma a sí. terminología pero traducciones y demás que es que no hubiéramos llegado nada más que los que controláis idiomas los que estáis más metidos en movidas teóricas y lo otros lo agradecemos porque nosotros que somos curras normales que intentamos leer todo el, marxismo, el mismo que ponemos y todo de todo lo que podemos pero lo acerca lo acerca y lo populariza mucho y sí, sí. claro mira te voy a explicar mi, mi caso un ...en particular que yo sí nací en antiguo Yugoslavia socialista... Es, eh, ...tuve la oportunidad de vivir las guerras, el bombardeo... Ya, ...y entonces justo el momento del bombardeo es cuando yo... Eh, ...bueno, poco antes empecé a, a militar como comunista... ...porque ya tenía claro que es prácticamente todo lo que pasaba... Eh, ...tenía raíz en imperialismo... Sí, ...bueno, el bombardeo fue una, una, una base bastante sólida... ...para sí, fortalecer esta sí. convicción... Pe y, a ti el imperialismo te lo explicó directamente, claro, la medida, es que, la, vale, a sí, bombazos a tu casa y eh, en tu exacto, barrio. El, sí. Es que ha sido hace poco, además. Claro. Eh, exacto, exacto eso. Sí. Eh, el imperialismo me explicó qué es imperialismo. Sí. Y entonces ahí, en práctica, pura y duro. Eh, luego, en, si no me acuerdo mal, esto fue en eh, 2014, puede ser, cuando Rusia entró en Siria, Y entonces aparecieron análisis que Rusia es imperialista. ¿no? Y, y luego pienso... Uf, eh, nunca he pensado sobre sobre esto, pero vamos a ver que necesitamos una... no me cuadra, ¿no? Que, que, sí, que como tienes muy asimilado que imperialismo viene de Occidente, pero Rusia, que no, que no, no lo imaginaba así. Pero bueno, puede ser, me, no me cuadra, pero bueno, puede ser. Y entonces, como no tenía muy claro... Dice, bueno, vamos a mirar qué dice la teoría. A ver, que en teoría se supone que puedes encontrar estas respuestas. Mm. Y como uh, marxista, leninista, uh, ortodoxo, clásico, como sea, uh, empecé primero con, con Lenin y digo... Hmm, esto que realmente no dice nada sobre si es un país uh, imperialista o no que tiene sus puntitos, pero esto es como para describir una, una época, un Claro, la parte esa un... de hasta 1900 poco, claro, hay para... que todo claro. tiene mucho de colonialismo, de tal que colonialismo tiene Rusia en, en Siria, que no tiene uh -huh. ningún sentido. Y <ríe> uh, encontré varias varios <ríe> uh, análisis en internet distintos colectivos intentando utilizar la teoría de Helen para explicar Eh, de hecho unos se explicaban que Rusia sí que es imperialista, claro, otros que no. Con la misma teoría, ¿no? Le claro. para Entonces, sí. algo aquí no cuadra, aquí no no sí. encaja, porque luego resulta que Lenin no dice absolutamente nada de eso. Claro. Y entonces todos intentan cuadrar Lenin para explicar lo que ellos Y en, y ellos creen. Entonces, sí, todos sí, tienen sí. sus sí. Que, sí, sí. un argumento a una idea preconcebida sí, y que ya sí, está exacto. una sentencia sí. que está firmada. Como, como hace mucho ahora muchas organizaciones los maoístas bueno, torcerros que es como cogen la terminología leninista de las guerras inter interimperialistas de rapiña, cosa cogen la terminología ML para decir Pero no me la apliques a esto, cabrón. Lo que pasaba entre guerras no es aplicable claro. ahora. Entonces, sí, sí. No Entonces, hacen, es, es, hacen justo al revés. Ellos dicen, a ver, vamos a ver, Rusia sin imperialista, a ver cómo le explicamos. Claro, claro primero llega una sentencia claro, y luego claro. le, hago ¿no? toda la argumentación, claro. está claro. Y de hecho, ahora con Ucrania. Esto fue bastante más curioso porque es hay <coughs> eh, dos académicos, uno ucraniano y otro eh, ruso, que escribieron como un dossier sobre, sobre el tema... Coinciden que Rusia es imperialista, pero no eh, ellos mismos dicen que no encaja en la teoría marxista, que teoría marxista no la explica, y ellos están buscando maneras de explicar cómo es yeah. imperialista. Pero vamos, vamos a ver yeah. que si... Sí. Yeah. <risa> Intento <risa> encontrar una teoría que explique mis conclusiones claro. Eh, empíricas. ¿no? Claro, ah. y entonces se trata de tener una teoría que te puede ayudar a explicar esto, pues va a una, cierto, un cierto marco ideológico y, bueno, empíricona, claro. Y eso es lo que se encuentra ahí, principalmente en <coughs> um, en la teoría de Emanuel sí. uh, y más, uh, más allá en la teoría, bueno, en la teoría, en análisis del sistema mundo y, ah. y tal. Pero bueno, mm. esto es historia. Sí, aparte de lo que decimos, que o sea, si ya es importante todo ese desarrollo teórico, para poder o sea, es que luego para llevarlo a la práctica es muy importante eso. Todas estas um, organizaciones que se centran en estas posturas ninis, es que hacen daño a la causa antiimperialista, o sea, es que hay que intentar sacar toda esa teoría de la, de la vida real, de las plataformas, de todo, porque es que desvían la o sea, desvía la confusión, o sea, ¿cómo quedó sin entre O sea, vamos a centrar en los que estamos centrando porque es que, ya digo, son erróneas y desvirtúan la lucha, y entonces, digo, eso llevado a la práctica significa combatirlas en la calle, combatirlas en las arvilleras, combatirlo en todos los sitios, porque llevan a, un, a una vía muerta que no lleva a ningún sitio, entonces... Claro, eh, porque es realmente lo que, pues, es uno de los, digamos, producto de todo este proyecto eh, llegar a una, una idea de eh, digamos lucha antisistémica. Es decir, puede eh, uno puede eh, un, uh, una organización comunista uh, no es en sí antiimperialista. Es antiimperialista si sus uh, políticas y su claro. práctica es antiimperialista. Claro. De igual manera puede eh, puede haber muchos colectivos que no tienen un marco ideológico claro, mucho menos marxista-leninista, que pueden tener eh, práctica antiimperialista anti sin declararse, sí, sin ser Claro, es que sí, sin sin más. Por su praxis, su misma praxis. Claro, una, un buen ejemplo es probablemente eh, la lucha de los pueblos indígenas ahí de Bolivia, porque claro, ellos ahí viven en eh, yacimientos de litio y capitalismo prácticamente en su estado mm. eh actual no puede evolucionar sin sin este recurso sin sin estos materiales y entonces si ellos lo bloquean pues simplemente su práctica eh, su... natural que les, claro, sí, por supervivencia por defender claro, su territorio claro, su... es una práctica antiimperialista. imperialismo su, su, su vida tradicional uh -huh. es uh -huh. en sí antisistémica uh -huh. y eh, eh, causa una dis distribución dentro de, de imperialismo Por otro lado, sí que tenemos muchos colectivos marxistas-leninistas que prácticamente tienen las mismas políticas que el Departamento de estado de Estados Unidos sí. en relación con pues, Venezuela, con Siria, con Libia, con cualquier otro país. Y vamos, que no podemos hablar sobre eso. Simplemente porque ellos hablan sobre antiimperialismo, no los hacen antiimperialistas. Sí, es eso que al final es lo que hace uno son los hechos y no lo que cómo se define uno lo que define claro. realmente a una persona en la en la, y todo, En fin, se uh, resume en si fortalece o debilita el imperialismo es. sí, un poco en lo que venía nosotros, en el, en el texto, que es, no no son las características individuales de cada país sin sino en su contexto es, si eres explotador explotado si es que es tan fácil como eso no vayas no, a... si, si, un... si robas plusvalía te la roba claro. ah, <risa> tienes eh, un tanto por ciento más de producción de, eh, de exportación de capital que de no te vayas ahí si es que eres explotador eres... yo creo que es mucho más fácil de ver y pues ya te digo que es más importante Agradeceros todo el trabajo que hacéis Bueno, y tal No, no, no, no. era era para pa ir poniendo ya Un poco, era el punto final, ¿no? no veo, sí, os veo, os veo eso eh, o sea que no. Eh, Cualquier otra cosa que, que queráis Decir o lo que sea Tenéis el... Pues, no cualquiera que esté interesada en desarrollo teórico y práctico de, de este tema, pues no puede seguir, puede ponerse en contacto con nosotros. O comenta y... tú eh, las que tengáis, o que te, eh, la web, si no hay un de escuchar en streaming, pues bueno, nosotros ah, en, en tres días o así, si tenemos el enlace, lo intentaremos colgar contra junto, junto a esta entrevista, que, oh sorpresa, no es en directo, estamos a tres días de las jornadas, <risa> sí, pero... entonces bueno, haremos todo lo posible por esa difusión, que aprovecho para decir como epílogo que... Y Lau, a esta última conversación, es que viene muy bien para aclarar términos eh, y bajarlo a ¿no? ese peldañito que tenemos que subir la clase obrera para entender las cosas, gente que no tenemos mucha formación y ahora mismo tiempo de tenerla, que viene muy bien para poner las cosas negras sobre el banco, que se agradece un montón el, el encuentro, que a ver si conseguimos que tengamos voz ahí, pero bueno, si no, por lo menos los camaradas lo leerán a nivel interno, mm. nuestras aportaciones desde toda la humildad del mundo, mm. que es qué ricasco... Mm agradeceros muchísimo eso todo el currazo que hacéis tanto por venir hoy como mm. como por el currazo que venís haciendo de digitalización Ay, traducción eso, ese pico y pala que es poco agradecido sí, sí, sí Así que eso, que sigáis adelante, Horrera, y que muchas gracias por todo el trabajo que hacéis y que invitamos a todo el mundo a seguir vuestras redes y a informarse de todas estas teorías como marxistas y que nos enriquece muchísimo, que luego las puedes desechar o no. Yo hay cosas que cojo, otras que me valen, otras que no, pero que conocerlas es elemental. Como marxista y lo que dices tú, tenemos que conocer la filosofía, la economía política y todo para formarnos como comunistas, como personas y como todo. Así que es que ricasco, me manja, esta es tu casa, ya lo sabes literalmente. Y gracias por venir. Gracias a vosotros, gracias por tenerme, invitarme y seguimos luchando. Venga, J.K. Por favor. La Robita Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumplan muchos más, entra en larobitamasaspiirratia.info Yazte ...y Hazte y Ratiquide. La Roguita y Ratia, la radio que sueña. Bueno, talen esan bezala, orain eh, elkarrizketa bati ekingo diogu. I e, Iasko urtean, urriak amabian, gazteizen gertatudrako gertakarien harira, ba, auziperatu batzu daude. Eta gurek hau. Jon, monolenik bueno, eta behen, Jon, haupa eta ongit horri, bultzakara. Ba, atxalde hon, eta asko utzitako tarte honengatik. Bai. Bueno, eh, kokatzeko edo argazki bat egiteko, eh, igual Norbaitek ez badaki, zer gertatu zen urriak hamabian, zintzuk zarete ausiperatuak, zer zertan, zertan datza eh, zuen eh, jardu nahu orain. Aduz, ba, bueno, haipatuzun eh, bezala, igan urteko urriaren hamabian, eh, falange espainola de las fonsek eh, talde fasistak, eh, kontzentrazio bat eh, burutu zuen, Gasteizko diputazio plazan eusko Larrizaren zein Gasteizko udalaren baimenarekin eh bueno, kon horren koncentrazioren leloa unida, España ni se votan ni se Euskal Herriaren nazio izatera aukatuz eta zapalkuntza nazioz zapalkuntza berreztera zetozten. Eh horrek zekarren, bueno, haiek eh ekarri zituzten armak eta bar, hori ustetik importante dela ipatsa ere bai. Eh, sprayak bain makilak eta kasuak, ba, irudietan Ordin, ba, bai irudietan ere ikusi ziren ere. Bai, hori, ba Azkerrak gain beste bideoak eta daudela, e, noiz noizbait ere ba, ja, ba bideoak ere bai. Eta kasu hontan, ba, oso agerian uzi du, ba, poliziaren eta galde fasisten arteko elkarlana, ez? Oso bistakoa dia irudi Betxo, ba, jendea elduzen plazara eh, kontra manifestariek edo, ba, argi ustera, ba, etsiela ongeto horriak, euskal herrira, eta, ba, karratu zuten elkarrekin, eh, erzaintzak, zein, zein fasistek. Eta, kaurrek, ze, suposatu zuen gero eh, amarnak atzauritu batetik, eta, gero bestetik, ba, merezi laguna, atxilo eraman zituztela lakuara, negun hartan. Bai, eta lagun horrekin, ze, ze eskatzen dute orain? E, Haue, konkontai guzapur bat, ze prentxaurreko bat egin duzu egaztei zen, ez da? Horri da, bai, e, bueno, lehenbiziko e, mobilizazio izan zen, egun hartan, arratsaldean egon ziren, zehen bai, konzentrazio ba, gaizesteko atxiloketak eta ba, besamateko errepri, errepresialia tuei, eta gero sago, urrengo astean, ez dana izoker, Ea ja, gata ea ja, dardarka ditut buruan, baina mm. egin zen konzentrazio bat, gazteizko foruen plazan, oso jende asko torri zen, hiriko ba, kasik eragile guziak hartu zuten parte, eta eta zen zen, egin zen nindiziko ekimena edo nola baita. Eta gero horti gerozik pasadeen astean, egoi dela pare bat, azizien deklaratzen erzainek, Eta ikusita, ba, hauek e, jarriko zutela martxan e, euren egunkarien bitartez alkorreo eta horako medioetan, ba, asistien zabaltzen haien kontak izuna, ez. Dela, batetik, e, fasistak da antifasistak gauzabea garela, edo, edo fasistak gu garela, eta ez Orida. fasistak. Bai. E, e, muturrak ikutzen direla... E, Ez da kasualitatea ere bai, orain e eh, Bingen Zubiria gure heilburu eh, txotxongi honek esan duena ere bez, ezta. Eh, jarrera fasista ga eh, aipatzen ditu, eh, antifasismoa, ez eh, indarkeria erabiltzea eh, justifikatzen duten puturreko taldeak daudela, osea kriminalizazioa eh, ondo orkestrotadoia. Eh... Bai era bat. Bai. Era bat. Ultratermino eh... abertu da ere eh, bai orai, Bai jace, komunista kultura laikusita. Eta, bai, ba, ba, or, bai, diozunatzu, ba, oso osoa oso gerikoa da ez. Mementuan bertan, e, istiloak eta egon zirenean, jasi, e, ateazen e, bingen lagunak, erraten, bai, e, ba, ba, fasistak eta antifasisten arteko, bai, hori, kasik gauza, kasi gauza bera zela, eta krimilizazioa, ez. Bai. Eta gero hore, komentatzea ere bai, hori, ba, zaurituen artean ere, zuan... E, pilotak eta bota zituztela eta aritzi barra gaztizko gazteari ere bai, imantzietela aurpederian. Eta suposatzen da, orain ikertzen daudela. Bai. Baina bueno, maian, erzainak <risa> gorku, erzainzak berrak daudela ikertzen ere, orai, patzekoare bai, estekite. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez dakite, estekite, bai, bai. <risa> bai, bai, bueno, baina, bueno, arira badator, bai, e, uste dut, orain dela, bai, e, Urtarrien amabian edo egon zen hemenek Bilbon eh kontzentrazio ba, eh kafe naukako kontzentrazio baketsu bat eta orain, orain onartu dute e, ertzaintzak eh gezurra izan zuela. Bai? Mm. Ordan badak ez zeintzu direan beraien metodoak, bai? Horregaitik esaten dut hemen e, a, e, atea zabaltzen dute hor organizazio bati eta dena doaz e, batera, bai, ertzaintzak eta zein guru bat. Mm. Bai, e, zein da zuen bide horria edo? Oraiz, zein da, zer rei, zer, zertan e, zentratuko zerret emetik aurrera? Ba, batetik, ba, bat e, ba ipatuzun bezala, ba, jaularitzak, jarra martxan bere kontakizuna eta naguse izateko kalean, eta ba, horri kontra egiteko, ba, burutu genuen aurreko aztean, e, elgarra teratze bat e, gasteizen, nun irakurri zen bertan e, komunikatu bat, Ba, saltzen, ba, berriro ere bertan gertaturikoa, eta gero ze puntun gau den hauziperatu e, e, Hori batetik, e, importanta dela ere bai, e, noe, bueltamatea irautzea, ba, hauik diotena. E, eta gero bestetik, ba, e, elkartasuna eta adierazi hauziperatu e, e, handagoen bertxona guziai, lagungu ziai. Eta gero ere bai, ba, errepresioak de bakarre ondorio ekonomiko larriei, ba, aurregin ba, ba, biru atatzen. Oraindik ez ez dakigu oso ni nahiko eh, neiko erean dago, kontuan izan eh, hasigarrela deklaratzen, baina suposatzen da luzerako doala, eh. Claro. Eta bueno, e, bai, aurragoi esango duzu eh? ekimenak edo horren berri eukitzen badozue, eh? ba, bueno, hori da hatasu, eh? ba, o, bai orain arte ba hasi garama ba, kamisetenetan kontua mugitzen ba nahiko ohikoa denbezala es kasu hautan ba diru egoki badelako hum, hum. bueno hori importante da esan duzu bezala, er, er, errepresio zuri hau e, e, diru hmm. lagutza importante da baina bueno nik uste utei bat isten badigu eh e, egun horrek edo, edo afera honek dala fasismoari aurre egin bar eta aurre egin zitzaion kaleetan aurre egin bar frente guztietan egun bargarela hor se bestela fasismoa badator bai lentsandu bezela diskurtsoa dago lehengo diskurtzoa dago ta goro ekintzak daude asta mm. hori da ezin diegu guzi kaleak Behin hori gertatutaia hori eh, akabo ordun osaurgeu zigo berdiagu mementu oroa asiela ongietorriak euskal herria eta ta zeingo ezingokela egiten eusegin hemen. Ba hori da Joan, ba bueno, e, gure parte hori, dei deia egitea ba, Gazte zain Gazte eta eta Euskal Herriko ba antifascista guztiak ba jarraitzeko antolatzen, jarraitzeko borrokan eta aguadi hongo garela eh honen inguruan. Ados, ba lenaipatuan bezala eta naikon uk errepikatu, esker mila gauzitako ba, tarte honengatik. Bale, ba. Benga, kalen ikusten. Ion, bai? seri, bizkor. Laro Zazpi irratiak amar urte bete ditu. Askos gehiago betetzeko sartu. Laro Zazpi irratia.info webbunean, eta izan zaitez irratikide. Jamazazpi, irratia. Amet egiten duen, irrati. Bueno, ba, honekin guztiakin, ba, usten seiz duztegu. Gau eta hau izan da, gure saioa gureko gaukena da, ba, bueno, gorko... Mesua edo, ba, fascismo ben aurka, frente guztietan aurrein berjakola Eta borroka guztiekin elkartasuna. Horren arira ere bai, eh, nahi dugu, ba, ekimen berri baten aurkespen aitxia. Carlos? Sí, ya para terminar, simplemente ir reconozando, apuntaros la, la cita. En nuestras jornadas antiimperialistas anuales, este año, pues, eh, van a ser el jueves 26 de febrero. En Sirica traemos a Negro Suárez, un buen camarada, Eh, y un buen comunista al que realizaremos el documental La guardería, en el cual se cuenta pues la acogida que hicieron en Cuba, los hijos de montoneros cuando tuvieron que huir ahí y luego volvieron por, posteriormente a Argentina la contraofensiva, pues cómo les cuidaron en esas guarderías en Cuba y pues va a hacer un poco Negro Suárez también un poco el paralelismo con esa acogida que han ellos hecho a las hijas de las paraguayas de las Villalba, etcétera incluso, bueno, no vamos a entrar mucho más pero ahí va a estar interesante yo creo Luego el viernes 27 también en Sirica hablaremos imperialismo y Palestina con la presencia del camarada y amigo Tahir Ali y también de Mayef Gypsy, también buen comunista y buen amigo del FPLP. Luego el 28 de febrero eh, cambiamos el, el sitio eh, en Deusto, en Bisinay, en Deusto-Rivera, Kalea, ...y haremos un análisis de la guerra del Donbass... ...de la guerra de la OTAN contra Rusia en el Donbass... ...con Naya Sanzo... ...autora de la Slavia Yangrat y de G-Política Z... ...y bueno, y como siempre haremos nuestro homenaje actual... ...a Alexis Castillo en el murito que tenemos ahí, así que bueno, según se vaya acercando fecha, iremos adelantando cositas, pero para que guardéis fecha, 26 de febrero, 27 en y 28 en Deusto. Ahorreo, Juan Gógarra de Sáten, maña, bueno, Islari eta Lagun Qualificatúak, eta Intersgarria gongo da. Va, veste batarte. Venga, pues hasta el siguiente programa. ¡Lucha!